Glorieta con Rosmaria Alonso. El pasado viernes salieron publicados en el boletín oficial del Estado los planes hidrológicos aprobados por el Consejo de Ministros. Y no ha habido sorpresas. El plan del Tajo pone fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura para el riego. Este año empiezan ya los recortes al incrementarse los caudales ecológicos. Para saber si estamos ante una tragedia para el futuro del Camdelch, contamos hoy con el presidente de la Comunidad de Riegos del Levante, Javier Berenguer. Muy buenos días. Buenos días, y si se puede decir así. <risas> Bien, pues el plan hidrológico del Tajo se lo ha leído... Sí, bueno, nosotros lo básicamente lo que hemos leído ha sido sobre todo el Real Decreto, ¿no? que eh, como todos recordamos, eh, parece que iban a llevar un Real Decreto que teníamos un pequeño respiro eh, en relación a ese recorte, que luego fue modificado a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha y al final lo que llegó al Consejo de Ministros es lo mismo que le había planteado el Consejo Nacional del Agua. A pesar de las, de las rectificaciones... ...que el propio Consejo de Estado... ...había dicho al Gobierno, ¿no?... ...no han tenido en cuenta esas... ...esas ratificaciones o esos consejos... ...que para eso parecía que estaban... ...y al final, pues por parte del... ...del Gobierno y su Consejo de Ministros... ...han ejecutado la sentencia... ...que ya tenían previsto hacer hace mucho tiempo... ...la sentencia del trasvase de Tajo Segura... ...que por lo menos para regadío... ...que es lo que está claro... ...que a partir de, de ya empieza ese recorte... ...y evidentemente en año 26 y 27... Desde luego que poco agua del trasvase va a llegar a nuestras tierras, eh, para por lo menos para regadío. Bien, pues el gobierno de Castilla-La Mancha se queda con ese agua de riego. ¿Esto qué significa para el Camp ¿Se va a transformar su agricultura? ¿La que conocemos se termina? Ni siquiera Castilla-La Mancha se queda con ese agua. Ese agua, eh, lo que siempre hemos denunciado, es que el río estaba en un mal estado... En, en algún sitio, pero no era por culpa del de, de salvase Tajo segura, sino que era en el, sobre todo por las malas la mala depuración en Madrid, pero claro, esto es lo que no han tenido en cuenta a la hora de ejecutar la sentencia, ¿no? Y por lo que comentas de lo que va a pasar aquí en en Elche, pues evidentemente, pues que muchos muchas tierras van a dejarse de cultivar, si ya era complicado, ¿no? Estamos viendo subidas de precio en todo, ¿no? En En, en los sitios sanitarios, en todos los productos, todo el transporte, todo está subiendo y, y todo complicaba mucho el que la gente se mantuviera esas explotaciones. Que desde luego que poniéndolo así de complicado, lo que debía ser al revés, ¿no?, de ponerlo fácil para los agricultores para que continuaran generando empleo y trabajando y generando riqueza, pues esto desde luego que una parte muy importante del Camp va a dejar de va a dejar de cultivar y va a ser desde luego... ...un desastre para, para toda nuestra zona. Pensaba que no iba a ser tan fulminante... ...pero es así, en estos momentos... El, ...una vez publicado en el BOE... ...el recorte va a notarse en 2023, ¿de qué forma? Sí, totalmente, porque nosotros... es ...subir de 6 metros cúbicos por segundo a 7... ...esto ya va a suponer disponer de 31,5 metros cúbicos menos... Eh, eh, ...al año... Eso es el primer... eso empieza ya, el recorte empieza ya. Eh, veníamos de una época complicada ya porque eh, nosotros en riego del Levante desde desde octubre que ya empezamos a restringir el agua porque porque veíamos la evolución de los embalses de entre Peñas y Buen Día que bueno, no había no había habido aportaciones, ahora mejorado. Pero ¿qué pasará cuando ya no estén esos 31,5 hectómetros cúbicos que van a ir de abajo? hacia Portugal y bueno y beneficio ninguno ni siquiera los polos ribereños de los embalses van a tener un beneficio porque ese agua no se va a quedar allí claro, siempre hemos dicho que se, parece ser que no se habían da cuenta, pero ahora mismo ya están pidiendo que se suban esas reservas otra vez porque se han dado cuenta de que no tenían ningún beneficio seguramente que lo han dicho oye, eh, ¿qué va a pasar con nosotros? porque aquí el único beneficiado en todo esto y ese único beneficio es político es de García paje Parece ser que eh, han sacrificado el Gobierno valenciano para darle ese beneficio, ese beneplácito a García Page, Y bueno, es el único beneficiado porque desde luego nosotros no vemos ningún beneficio para los agricultores de Castilla-La Mancha porque no hay ninguno realmente. Ese caudal ecológico ni siquiera los agricultores de Castilla-La Mancha lo van a poder utilizar. Ha dicho que ya desde octubre hay restricciones van a continuar durante todo este año las restricciones del trasvase tajo segura nosotros ahora mismo eh, la situación ha cambiado bastante ya en el año en el eh, en enero se aprobó un trasvase de, de 20 lómetros cúbicos ahora estamos en febrero estamos en nivel 2 con lo cual es un trasvase automático de 27 que tenía que ser el 38 pero si todos recordamos ya se recortó por parte del gobierno ...de 38 27 cúbicos y la previsión es que tengamos algunos meses más de ese nivel 2 que por fuerte el nivel 2 la ministra no decide siempre ...en nivel 3 sí, siempre ha decidido recortar... Eh, en vez de mandar 20 siempre recortar y no en, en el 100%en de lo que la propia central de gestión siempre propone que son 20 en este caso cuando estemos en nivel 2 en febrero en marzo y casi con toda seguridad Eh, abril y mayo estaremos en nivel 2 no van a tener que tomar decisiones sí que es verdad que vamos a tener que tomar la decisión nosotros de, eh, de de estas restricciones sino lo que estamos haciendo es repartir según cada trasvase pues repartir por hectárea lo que le corresponde a cada a cada parcela no esto es lo que vamos a tener y la gente pues tiene que saber que tienen eh, ese agua disponible y que tendrán que de momento no tenemos otra otra posibilidad porque no tenemos agua de sobra de momento van a tener que contar con el agua que tenemos disponible en cada trasvase. Tienen el agua del Tajo, de, en, del trasvase, aún disponible, porque han mejorado las reservas de los embalses, y eh, firmó hace unos días un convenio con eh, la EP, la entidad de saneamiento público de aguas residuales, ¿va a venir caudal de aguas residuales del Rincón del León? Sí, bueno, nosotros era una concesión que teníamos eh, coyuntural, eh, que ya la teníamos en este nuevo plan de del Júcar, ya tenemos una concesión definitiva y lo bueno, lo único que hemos hecho ha sido firmar un convenio, eh, nosotros ya tenemos la concesión, se ha firmado un convenio para poder utilizar y de qué, o sea, para ver eh, digamos para programar cuando tenemos ese consumo y ver a los precios y qué calidad de agua tenemos, ¿no? Porque eh, en la EHSAR de Rincón de León Hay una, eh, está la, una desaladora para mejorar la calidad del agua. Nosotros lo que hemos hecho ha sido pedir que como máximo se nos envíe el agua a 1.800 de conductividad y, bueno, simplemente este convenio lo que hacía era regular ese, esa calidad de agua y el precio al que, al que nos podía más o menos salir para que pueda ser también, de alguna forma, complementar ese, esas aguas del trasvase Tajo Segura que no nos van a llegar. De momento no tienen ustedes garantizada la calidad, los 1.800 de conductividad. Sí, no, en principio sí, en principio nos han garantizado que sean 1.800, evidentemente el precio es lo que lo que ha cambiado mucho porque nos pidieron unos precios que no se podían pagar, hemos negociado un precio que creemos que va a ser más o menos razonable, porque nosotros lo que siempre hemos pedido a la EPSARE que no nos saliera, más cara que el agua del trasvase y creemos que va a estar en torno a, a esos precios de que sean más o menos a los precios del trasvase, a lo que nos salga. Es muy difícil utilizar estas aguas porque no tenemos regulación. Eh, está el proyecto del vertido cero de por Polo Partido Internacional, que está previsto eh, hacer embalses para regular estas aguas. De momento es muy complicado porque no tenemos regulación, pero vamos a intentar, con, por, con, por lo menos, conseguir en torno a 2,5 hectómetros cúbicos, eh, que bueno, que es todo lo que va a hacer eso, como comento, complementar lo que no nos llega dentro del vacío. Pues eso es lo que quería preguntarle, ¿cómo van a complementar lo que no llega con el agua regenerada del Rincón del León, con el agua desalada que van del, del hondo, con el agua desalada de las plantas de torre Torrevieja, ¿Cómo, ¿cómo se va a complementar? Bueno, pues eh, tú lo has dicho, o sea, nosotros tenemos este, el agua del Rincón del León, estamos también eh, ahora mismo utilizando todo el agua, ...que podremos del, del agua del río... ...que es la que tenemos... ...la que cojamos a un guardamar en las tardes... ...que estamos utilizando ahora mismo... ...toda la que podemos... ...también estamos, tenemos previsto... ...y ya lo tenemos preparado... ...para poder hacer mezclas de agua... ...de esta de la que nos podemos fiar del río... ...que es de una calidad que... ...que cuando viene buena... ...está en torno a 3.000, 3.500 de conductividad... ...pero claro, esto no es apto para todos los cultivos... ...también estamos preparados para hacer esas mezclas... ...y bueno, como último complemento, pues... ...ese agua desalada, pero bueno, que todos sabemos... ...que es un agua que, que ni por calidad, ni por precio... ...ni por la cantidad, ni mucho menos, es, eh, es óptima, ¿no? O sea, los agricultores no pueden pagar ese agua desalada... ...el gobierno lo sabe, que no que por mucho que la subvencionen... ...no llegan al, a, a, digamos, a que pueda ser competitiva ese ese agua... ...y bueno, por eso, como siempre hemos dicho... Es un complemento, el último complemento que vamos a utilizar y que, bueno, ahí está y bienvenido sea. ¿eh? Nadie ha dicho que no. Lo que no podemos permitir, que se permita algún eh, algún alcalde de alguna ciudad de Valicante decir que que gracias a la desaladora de Torrevieja que hizo el Gobierno Socialista, estamos salvados. Desde luego que no, porque ese hombre eh, no sabe que los agricultores no quieren el agua desalada. No la pueden pagar, ni la quieren ni la pueden pagar. ¿no? O sea que Y lo que no podemos es siempre decir que todo esto es por el cambio climático eh, y por una sentencia del Tribunal Supremo. todas eso son mentiras ya ya eso... sacando el Gobierno ya. adelante y desde luego que, que no nos llevan a ningún sitio. Pues Javier Berenguer se equivocó. ¿Pesó y compromiso en el Pleno Extraordinario de la pasada semana a la hora de no reprobar al Consejo de Ministros a este Gobierno del PSOE por el recorte del traslase de Tajo Segura? Yo, bueno, no lo sé, estos son estrategias políticas, la verdad que no, no sé muy bien si tienen que haber votado a favor o a contra, no sé, eh, evidentemente son son del mismo signo político y se excusaron, bueno, si no sus excusas, yo no acepto que, que por parte del portavoz del PSOE dijera que, eh, que hay que cumplir sentencias porque están haciéndole un favor al Gobierno, no sé por qué… ...excusar al gobierno eh, porque dijo que, que no que había que cumplir esas sentencia... ...que eso es mentira, porque las sentencias en ningún caso... ...dicen que hay que subir los caudales ecológicos... ...y que eh, lo que dice es que hay que poner un caudal... ...pero ese caudal podía ser simplemente eh, cambiar el, el caudal mínimo... ...de seis metros cúbicos por un caudal ecológico... ...de seis metros cúbicos sin tener que tocarlo... ...y luego, bueno, por parte también del portavoz de Compromís... Eh, ...que hablaba de que había agua desalada pero es que yo creo, y he mucho con ellos ya y con mucha gente, de que tienen que darse cuenta de que el agua desalada no es ni mucho menos la solución y no podemos decir que primero por las sentencias y luego porque tenemos agua desalada que estamos salvados. Desde luego que, que el que dice eso no sabe lo que está diciendo y no sabe, no ha, no ha bajado aquí al campo a hablar con los agricultores para decirles que no queremos el agua desalada. El agua desalada es para momentos puntuales, para un complemento porque evidentemente no el cambio climático lo que hace es que llueva más o llueva menos o llueva, pero no el cambio climático no levanta como es aquí el campo del un portón para que baje más agua por el río, no, eso no lo hace el cambio climático, eso parte del gobierno, que ha dicho que el portón en vez de que lleve 6 metros cúbicos por segundo, pues ahora tiene que llevar 7, con lo cual eso no es el cambio climático, eso es el gobierno ...del señor Pedro Sánchez. Pues se siente frustrado... ...porque ni siquiera sus representantes políticos... ...más cercanos, peso y compromiso de ilche ...le ha llegado... ...su mensaje de que necesitan... ...de ellos para apoyarles. Bueno, a ver... ...ellos lo tienen clarísimo... ...lo tienen muy claro... ...de que... ...de que esto era un perjuicio muy importante... ...para... ...para nuestras tierras, para nuestros agricultores... ...para nuestros vecinos... Ahora bien eh, si ellos no han sido capaces de revertir esta situación de hacer ese eh, haber conseguido aquel famoso eh, pacto que había llegado de Pedro sánchez chi puig o con la ministra de haber no, no haberlo ejecutado pues bueno pues evidentemente eh, nosotros vamos a ser los perjudicados porque no vamos a poder sacar adelante los cultivos ellos ya políticamente ellos sabrán aquí evidentemente el único beneficiado político es García Page, pues bueno, Chimo Puig y el resto de sus compañeros, ellos sabrán, ¿no?, eh, eh, sí. ¿por qué no han conseguido que no les...? Porque yo para mí creo que ha sido un sacrificio, han sacrificado sí. a, a un gobierno frente a otro. Así a cabo, el gobierno, el gobierno no, el Partido Socialista ha creado su propia guerra del agua y Y bueno, aquí han habido han habido vencedores y vencidos. Desde aquí. luego, nosotros somos las víctimas. Es que no hay mucho tiempo, Javier. Y ahora queda lo más importante. ¿Ustedes ahora qué contencioso administrativo es el que van a plantear? Porque esto solo, evitar este desastre para el campo de Ilche, solo se puede evitar ante el Tribunal Supremo? Sí, sí, por supuesto. Aquí yo tengo claro que políticamente ya se han, se han agotado todas las vías. Ahora ya está ese Real Decreto eh, publicado en el boletín. Nosotros, a partir del viernes, ya los abogados ya están preparando ese recurso contra esa, esta ese real decreto y en el momento que se presente se pedirán medidas cautelares para palizar, para analizar esto, porque yo creo que tenemos argumentos más que de sobra para para que algún juez eh, se dé cuenta de que lo que ha hecho el Gobierno no tiene sentido, porque no no obedece a ningunos informes técnicos, ni mucho menos, que está claro que esto político. Además, es que no se han cortado en decirlo, ¿no? O sea porque sí es que lo llevaron a un culto, pero está claro que esto ha sido una el beneficiar a un, a un presidente autonómico sacrificando al otro, y está claro que esto algún juez esperemos que lo detenga, porque si no, desde luego, que no vamos a llegar a tiempo, porque si lo que hemos comentado, o sea a partir de ya eh, se van a perder esos 31,5 hectómetros cúbicos, pues eh, el perjuicio empieza ya, con lo cual el deterioro empezará ya también, El, el, el empezar a, a enviar a gente al paro va a empezar ya Y el empezar a no tener alimentos, a no poder producir eh, alimentos va a empezar ya Entonces, o lo paramos ya o desde luego Que ni políticamente ni socialmente va a ser posible revertir esta situación Porque al fin al final en el Cández esto será un, un todo de secano Pero claro, aquí de secano no funciona todo Todo lo que tenemos hoy en día, ni funciona la, la granada, ni funciona la, la uva, ni funciona nada, ni toda la hortaliza. En secano no funciona y creo que se ha demostrado que necesitamos producir alimentos con garantías sanitarias, pero parece ser que la ministra, pues bueno, esto le da igual, entonces nos traeremos eh, fruta y hortalizas de terceros países y bueno, eso ya entonces eh, los consumidores tendrán que decidir si queremos traernos naranjas de Marruecos con ninguna garantía sanitaria o preferimos tenerlos aquí de nuestra tierra, que son, además, con unas exigencias, vamos, totalmente muy, muy importantes que en otros países nos ocultan. Javier Berengar, gracias y esperemos que el Supremo lo detenga. Gracias a vosotros, como siempre. 101.4, Teleelch, Radio Marca.